Tallave, Galicia, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Bienvenido al programa, buen día. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Estás comiendo? Sí, sí, sí. Muy Ahí bien, en el bien, restaurante bien. Quilmes, como siempre. ¿Cómo? ¿En, en el restaurante Quilmes o en tu casa? No, no, no, ahora estoy en mi casa. Ahí en el restaurante de Quilmes se come bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo amaneciste tras el gran trabajo de ayer y la victoria la muy buena victoria que consiguieron frente a Lanús no eh, todavía no puedo creer eh, fue un muy buen partido viste, ayer cuando anoche cuando fui a comer ya, todavía estaba como muy acelerado, no, no tenía hambre no, no sé, no no, no no lo podía creer por... fue una gran victoria y, y me fue muy bien y Es, es algo que no, no me había pasado hasta ahora un, un partido tan así ¿y qué es eso que te cuesta creer? ¿que metiste 21? ¿que participaste en un gran partido? ¿que tu equipo está tercero en la tabla de posiciones? y eh, de todo un poco eh, yo creo que, que na nadie esperaba que que, tenga, eh, que que le vaya tan bien como, como está yendo y depa nivel personal de eso del de, de crecimiento que, que voy teniendo de a poco así que no de, de todo un poco y también lo, lo otro que algo que no, que no me pasaba nunca era que siempre antes antes de, de los partidos eh, yo en, en, entraba muy nervioso o sea ya estaba muy nervioso y el, el partido ayer entré muy tranquilo no no no, no me sentí muy impresionado Bueno, pero eso se va ganando talla con, con los partidos, ustedes son pibes muy jóvenes también, tal vez que están tomando muchas responsabilidades, y está bien que así sea, porque están para eso, y de a poquito van a ir absorbiendo experiencia, y también la, la tranquilidad te la va a dar el propio juego, el correr de la competencia. Sí, sí, sí, así como voy decir, sí. no, Lo que me pasó también es que después del primer tiempo, eh, que, que no, no había hecho cosas mal, digamos, eh, en el segundo tiempo que me, me puse en solo una una presión sin darme cuenta de de, de salir a a mantener o a o hacer cosas mejores de las que hice en el primer tiempo, entonces ya con eso ya me, ya me estaba poniendo un poco de presión, ya me estaba poniendo un poco nervioso, pero pero sí como va sigue con el correr de los partidos y con la experiencia. Eh, espero no no no seguir así eh, presionándome y poniéndome nervioso. Fabi, ¿lo puedes saludar a a Taya Galici? ¿Cómo te va, Taya? Buen día. Felicitaciones por el partido de anoche. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, este, condiciones tenés físico también, es soltarse, es tratar de, de creer en uno mismo. Yo creo que estás en un equipo ideal para eso, ¿no? porque hay mucha juventud, hay muchos chicos que tienen muchas ganas de, de demostrar que pueden jugar la máxima categoría, un entrenador que te conoce, no solamente de... de de jugar ahora en, el, en la liga nacional A... ...sino también te conoce el torneo nacional de ascenso y el entrenador que cree mucho en vos yo creo que el tema de la confianza es fundamental verdad te sabes sí sí, sí. como voy a decir eh, yo venimos hace eh, casi con esto va a ser una temporada que estoy con Leandro con Ramela y sí el, la, el, la temporada pasada en el, en el torneo nacional de ascenso en eh, las finales me, me, me dio mucha confianza y ahora y ahora también creo que tenemos un, un equipo muy, muy bueno, muy, muy largo y, y Lea sabe manejar eso, sabe manejar los minutos sabe. Yo, yo confío plenamente en, en, en lo que él hace y, y si algún día no me toca jugar como ya me ha pasado, lo, yo no tengo ninguna duda de que, de que fue porque él, él tomó la La, tomó la mejor decisión para el equipo. Ahora me tocó y espero seguir así, ¿no? Talla, ¿eh, ¿dónde te sentís más como jugando? ¿En qué posición? No, oh, de, de cinco, de cinco y, y con mucho roce. Sí, te gusta jugar físico, eso sabemos y, y para eso trabajás el físico y, y tenés este condiciones para para jugar. ¿Te gusta jugar más de de espalda al aro, de frente al aro? Este, cerquita al canasto, tomar un tiro de 4 o 5 metros, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eh, lo que más me gusta hacer es buscar los espacios, ¿no? No, no tanto recibir y, y jugar el uno contra el uno al coste bajo, sino eh, moverme y tratar de encontrar un, un hueco para recibir y tirar, no, no, no, no tanto no poner fácil, la clora ¿eh? en el piso. No es fácil eso, no es fácil. No, no, no, no es fácil no. eso y no es fácil eso sumando que le gusta el roce. Sí, claro, sí. Claro. No, bueno, lo, lo vimos a, a, a Talla jugando algunos partidos, en, no solamente en el torneo nacional de ascenso, sino también Seguro. en la Liga, en donde se tuvo que ir a fajar y se fajó. Eh, sí, recuerdo uno sí, en el que hubo, en el que tuvo bastante picante y que hubo mucha fricción en la pintura, el que le ganaron a Atenas en Córdoba, Talla, donde jugaste también un gran partido antes del super 8. Sí, sí, bueno, yo también. Sí, bueno cada vez que entro también sí voy voy con muy con el roce y si sí. yo el eh, juego a a rozar y, y que roza no no ¿Qué hay, no, qué no me gusta eh, eso de, de salir y, y dar un empujón y, y el otro grite que el tercero falta no eso no, yo, yo busco algo más más honesto digamos que en, entre los Siempre dos ¿no? con lealtad. ¿Cómo? Que siempre jugando con lealtad, con nobleza Es sí, parte sí, sí, del juego sí, sí. en definitiva Daya, sí, sí. ¿y, y, ¿Y qué jugador te gusta o a qué jugador mirás Que, que vos digas, bueno, este juega O yo quiero jugar como él Que fabrica espacios Que busca espacios Que, que le gusta el roce, que se la banca Que es un obrero de lujo este, y, y me quiero parecer a él ¿A qué jugador vos, vos mirás? Sí, a mí me gusta que que, que, me, que meo mucho y que siempre hablo con él Diego Romero la astucia que tiene y el tiro de tres puntos de Guaita e el, el tiro de tres puntos de Guaita el tiro de tres puntos de Guaita y Diego Romero la astucia que tiene y lo inteligente que es la visión de juego que tiene me encanta sí sí sí está bien está bien para lo que vos pretendés está bien y qué cosas tenés que mejorar para parecerte alguno de ellos tengo eh, que mejorar el, el puesto bajo para, para ser un, un poco más similar a, a Diego y, y, y ser más tranquilo <ríe> y dar un y poco más puntos. y después el tirote de puntos bueno, eso sí, lo tengo que entrar muchísimo <ríe> claro bueno, Taya, a seguir almorzando Eh, te mandamos un abrazo grande te hemos visto en el TNA, hemos compartido algunos momentos algunas, algunas mesas así ahí en el Club Quilmes cuando estuvimos transmitiendo algún partido eh, nos pone contentos que ustedes evolucionen y, y también por ejemplo, no sé, la presencia de Luca Bildosa la ponderábamos con Fabián eh, que, que un grupo de pibes que estuvieron jugando la temporada en el TNA tengan minutos de continuidad y puedan jugar y lo hagan bien eh, es saludable para, para todos y, y, y me parece que también es muy bueno para ustedes te mandamos un abrazo grande Hola bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias. Chao Tache, chao. Lo mejor chao, para vos. Chao para chao. Irme, ¿sí? Hablamos con Tacheve Galici. Pero claro, este pibe dentro de un par de años sí, ¿sí? agenden el nombre.